た q u í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 Hola, ¿qué tal? Soy g a b i n o Diego y te espero este domingo en Rock FM. Rock FM. e l último hotel en Rock FM hemos oído Ganado, Gritando en Silencio, una de las canciones del nuevo álbum de la banda sevillana, Punto para la Gira, y、eh, a continuación era Living in the Past,、eh, Viviendo en el pasado, Jezro Tull, el mago Ian Anderson con su flauta, en una de sus grandes canciones, que grande Jezro Tull, poco os acordáis de él, porque muchas veces pedís grupos, tal, pero no suelo ver nunca a Jezro Tull, tampoco veo a T-Rex, y tampoco veo a t h i n l i z z y El último álbum de estudio de Zin Lisi, Rayo y Relámpago, salió tres años antes de la muerte de Phil Lynott. Thunder and Lightning, trueno y relámpago, Zin Lisi, con el tío Finlay nota l frente. Por si no lo has oído, esta noche cuando hemos empezado el programa,、eh, he dicho: Hoy hace 35 años que murió Bon Scott. Nació en Escocia, donde vivió sus primeros seis años. Y en 1952 la familia Scott emigró a Australia. Al joven Ronald, un compañero en la escuela, empezó a llamarle Bon y con él se quedó. Su muerte fue un espanto. Hoy hace 35 años de ello. Su recuerdo permanece vivo y deslumbrante. Y su tumba, que forma parte del patrimonio nacional australiano, es la más visitada de toda Australia.